Materia reservada 2.0 Se Fernando Rueda, muy buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches again. Con quién has ay, ay, pillín, madre, pillín. ay, madre.